Gloria a Dios, qué hermoso ¿eh? Que Él pueda ser nuestro refugio En tiempos de necesidad, ¿verdad? Te adoramos, Jesús Y decía algo No solo importante, sino imprescindible Y no seré movido, decía, ¿verdad? Este canto, y no seré movido Tú vas a ser mi ayuda En mis tiempos de angustia En mis necesidades Señor, yo quiero que Tú seas mi refugio, que Tú seas mi torre fuerte. En los tiempos de necesidad, que Tú estés, Señor, a mi lado. Y qué importante cuando tenemos el favor de Dios a nuestro lado, ¿verdad? Qué lindo cuando podamos contar con Él. Estamos viviendo tiempos, si vamos y analizamos la palabra, tiempos difíciles, tiempos difíciles, tiempos donde la Escritura hoy en día es muy, muy, muy tomada fuera de lugar hoy se está engañando mucho con la escritura y que bueno que en este tiempo podamos escudriñar la escritura clara, transparente como lo muestra la Biblia que es la palabra de Dios y en estos tiempos como decía este cántico que el Señor sea nuestro refugio ¿cuál es tu refugio hoy? ¿en dónde te refugias hoy? ¿Cuál es tu escondite? ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños? Yo recuerdo que siempre tenía un escondite, había un huequito, había un, un, un campo de fútbol y así jugábamos mucho en la niñez al fútbol. Pero había un árbol que por sobre todo ese estaba marcado, tenía un, un, un huequito, allí yo en mis andanzas de niño tiraba bombas brasileras en ese huequito y cada tanto me quemaba las manos, pero... Corría muchas veces siempre a esconderme en ese árbol Cuando había un problema, cuando dos por tres se armaban problemas, ¿verdad? Jugando al fútbol Problemas de pequeños, ¿verdad? Una patadita va, una patadita viene Y yo me escondía atrás de ese árbol a veces, ¿eh? Pero hoy el ser humano está buscando refugios Hoy el ser humano está necesitando urgente De la presencia del Espíritu Santo Y lo puede buscar en diversas opciones ¿Cuál es tu refugio hoy? ¿En quién o en quiénes depositas tu confianza? ¿Realmente estás entendiendo que en este tiempo no hay otro como poder depositar la confianza en Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a esto? ¿Puede refugiarme en Cristo? ¿Qué soluciones puede traer a mi vida? ¿Me puedes solucionar todos los problemas Cristo? Si uno me pregunta... ¿Me puede solucionar todos los problemas Cristo? ¿Me puede salvar Cristo? ¿Me puede acompañar siempre Cristo? ¿Pero en quién deposito mi confianza? ¿Dónde me estoy escondiendo? ¿Y cuál es mi, mi refugio? ¿En mi intimidad, en mi secreto? Cuando las cosas no comienzan a salir bien Porque muchas veces Hay un dicho que que Hablamos seguido Sobre las caretas, ¿no? Y como la otra vez compartí hermano Las caretas vienen de... de, de De los griegos, cuando actuaban ellos se ponían caretas. Hoy en el carnaval vemos que todos se disfrazan, ¿verdad? Y, y muchas veces es necesario ponerse un disfraz para querer decirle algo a alguien. Porque muchas veces no podemos, ¿verdad? Hay personas que no tienen el valor de decir las cosas. Pero a través de una careta, pareciese que esa careta cambia tu personalidad. Ya no eres tú, sino eres otra persona la que habla a favor tuyo. Y pueden decir muchas cosas. Hoy vemos que en el carnaval hoy es algo... ¿verdad? normal dicen, agreden insultan se ríen pero si nosotros hoy miramos un poquito en lo profundo de cada uno de nosotros ¿será que hoy no tenemos alguna de esas caretas? ¿será que muchas veces no decimos una cosa y pensamos otra? por eso en definitiva el único que sabe el fondo y el interior de tu corazón es Cristo Él sabe todo todo cuanto tienes Él sabe aún lo que tú tienes que dejar en esta tarde Él sabe de lo que te tienes que despojar para seguir adelante Así no hay caretas que puedan valer Así no hay nada que pueda hacer que tú quieras ser otra persona No hay escondite, no hay escapes, no hay argumentos Cuando venimos a los pies de Jesús Todo queda expuesto Como nuestro diario vivir, yo no sé los interiores de tu casa pero es muy frecuente que dejemos cosas ¿verdad? en la cocina en el dormitorio en el baño y a veces llega un momento que si no las sacamos comienzan a molestar, lo mismo en nuestra vida en nuestro interior podemos guardar hasta un cierto momento cosas, pero va a llegar un tiempo en el cual debemos de sacarlas las cosas entonces ahí es donde viene un pensamiento ¿A quién le vuelco mis problemas? ¿A quién deposito? ¿En quién deposito mis confianzas? ¿Qué hago con todo lo que porto dentro con lo que tengo? Cada uno de los que estamos aquí portamos cosas. Hay problemas diarios, hay problemas semanales, hay problemas mensuales, y hay problemas de años que portamos y cargamos. Y aún conociendo a Cristo muchas veces, nos cuesta aún depositar la confianza en Él. Por eso es que es importante que en este día podamos entender que, que tenemos un refugio que supera a cualquier refugio que tenemos un amigo que supera a cualquier amigo que tenemos un confidente que supera a los confidentes y ese es Jesús por eso en Él hoy debemos no solo depositar nuestra confianza sino de que Él sea un refugio permanente en mi vida de que cuando venga situaciones sobre mí inmediatamente sepa qué hacer con ellas. Por eso hoy hay tanta inestabilidad, por eso hoy una de las cosas que gobiernan y vemos es la inestabilidad, el doble ánimo. ¿Por qué? Porque a la hora de realmente refugiarnos en Cristo, a la hora de tomar decisiones que son determinantes en nuestras vidas, muchas veces no tenemos la seguridad y la convicción de hacerlas. Y los sentimientos, las emociones, vienen a jugarnos malas pasadas. Cada día en nuestra vida debemos de pensar Realmente, Señor, me estoy refugiando en Ti. Que este sea un día en el cual reflexionemos. Que este sea un día en el cual salgamos convencidos si realmente estamos depositando todas nuestras esperanzas, nuestras expectativas en Cristo o en otras cosas. También saludamos a la gente a través del Internet que nos está escuchando. Dios los bendiga en cualquier parte de donde estén, porque como decimos con el hermano, siempre sabemos que la palabra no vuelve vacía. Sea en el lugar, en la ciudad En el departamento que se esté escuchando Dios te bendiga también A través de este pequeño lugar Camino Maldonado, kilómetro 12 Aquí estamos juntos Compartiendo la palabra de Dios Así que Dios te bendiga Sea donde sea que estés En cualquier parte del mundo La palabra de Dios nunca va a volver vacía Vamos a abrir La palabra del Señor en el libro de Génesis Porque para tener una respuesta debemos de ir a un comienzo, ¿verdad? Muchas veces buscamos respuestas, pero necesitamos ir al principio para poder saber las respuestas. Hay personas que quieren soluciones inmediatas sin poder saber por qué vino o se provocó una situación o un problema. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántas veces vemos que quieren rápido las soluciones? necesito esto, pero ¿qué fue lo que pasó? No, no sé lo que pasó pero llegué a esta situación pero algo pasó, no tengo ni idea pero ahora yo quiero esto pero tenemos que, que ver qué fue lo que sucedió de la misma manera, cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo estamos? ¿por qué estamos aquí parados? porque hubo un Creador pero cuántas cosas que desconocemos una vez que venimos a los pies del Señor y una vez que venimos a los pies del Señor es un nuevo comienzo y cada día que tú vienes y te congregas simplemente es un nuevo comienzo y así va a ser según la palabra él, hasta que partamos de esta tierra porque dice que vamos a ser transformados en el aire quiere decir que nunca vamos a dejar de aprender que nunca vamos a dejar de necesitar de la palabra de Dios tiene que ser un constante en tu vida, en mi vida en mi diario vivir es importante que en este tiempo podamos buscar de la presencia de Dios adquirir más conocimiento tenemos el libro más poderoso que todos los libros del mundo que es la palabra de Dios pero lo leemos, lo escudriñamos reflexionamos sobre él hacemos de él un modelo de vida no solo para mi vida sino para mi familia, para mis hijos para mis cónyuges Génesis 3.7 así vamos a hacer una pequeña introducción porque qué importante que hoy entendamos realmente dónde nos estamos refugiando ahora fíjense que hay cosas que que por ahí no tienen lógica ni sentido cosas que hacemos en nuestras emociones en nuestros sentimientos en nuestros pensamientos que ese lugar que hoy está refugiando ¿cómo se llama? hay muchos refugios en los cuales nos podemos esconder o ocultarnos cuando amenazan cierta inseguridad sobre nuestra vida o sobre nuestra integridad física, como yo te decía hoy sobre ese arbolito que me escondía el pecado trajo miedo y temor a la vida del hombre ¿sabías que el pecado trajo miedo y temor a la vida del hombre? cuando el hombre sintió miedo por el resultado de sus acciones ¿sabes lo que hizo? buscó esconderse cuando el hombre sintió miedo por el resultado de sus acciones buscó esconderse pero ¿sabes qué? Algo tremendo En vez de esconderse De buscar refugio en Dios Se escondió de Dios En vez de esconderse de Satanás Causante de su desgracia Se escondió de aquel que lo creó Ahora que el hombre pecó Está sucio Y lleno de incertidumbres Lleno de vergüenza No podía mirar al Creador Otra vez de frente Por eso Por eso buscó refugiarse en un escondite y Dios le dijo esto no lo hagas esto no lo hagas y esto no lo hagas esto sí puedes hacerlo y esto sí puedes hacerlo hoy en día no es lo mismo hoy en día sabes cuál es el árbol del cual tienes que comer y sabes cuál es el árbol del cual no tienes que comer sabes qué, pasaron miles y miles y miles de años pero es lo mismo hoy te enfrentas a las mismas situaciones tentaciones las vamos a tener cada día Dios te dice, esto es lícito y esto no te es lícito. Todo es lícito, pero no todo te conviene. ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo? Dice Isaías 59, si lo quieres marcar, porque voy a tocar varios versículos, pero si lo quieres marcar para después reflexionar sobre esto, dice Isaías, yo te lo leo, Isaías 59. Dice, he aquí, escúchenlo, qué, qué, qué hermoso. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvarlo. ¿Se ha cortado la mano de Dios en este tiempo? ¿Verdad que no? Dios es el mismo de ayer ¿Es Ese es el mismo Dios de jardín del Edén Ese es el mismo Dios que hoy está buscando Y te dice a ti ¿Dónde estás tú? Porque el Señor nos extraña El Señor sabe nuestros nombres Saben nuestros pensamientos sabe lo que hacemos Y el Señor cada tanto nos dice ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta que tienes hoy? Si el Señor te dice ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, Señor, esme aquí. ¿Dónde estás tú? Que hoy no sea el día que le digamos tuve miedo y me escondí, Señor. No tenemos que tener miedo de nuestro Creador. No tenemos que tener miedo de escondernos de aquel que tiene la potestad suprema sobre nuestras vidas. No hagamos y cometamos ese error que hizo Adán. De escondernos del que menos tenemos que escondernos. ¿Dónde estás tú? Dice Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar... Ni se ha grabado su oído para oír Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír ¿Qué significa esto? El mismo Dios es el mismo Dios Somos nosotros los que muchas veces No podemos acercarnos a Dios Él está y somos conscientes muchas veces pero no hacemos nada porque fíjense que aquí el hombre estaba oculto Dios ya sabía lo que había hecho tuvo que hacer un sacrificio pero la pregunta la pregunta fue ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? la cambiamos un poquito pero nos irnos mucho ¿cómo estás hoy? ¿cómo está tu vida? ¿cómo está nuestra vida? vamos en plural ¿cómo están nuestras vidas hoy delante de Dios? ¿cómo está mi túnica hoy? sucede si en cualquier momento el Señor viene y me dice ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? ¿cuál será cuál será la respuesta? ¿qué respuesta le darías tú si el Señor viene y te dice ¿dónde estás tú? Génesis 3.7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y reconocieron y cosieron y reconocieron que estaban de nudos, perdón entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto más Jehová, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba de y me escondí Y hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios De entre los árboles de huerto Que este sea un tiempo en el cual no tengamos que escondernos de Dios Es un tiempo en el cual mu mucho, mucho más tenemos que buscar de la presencia de Dios Mucho más tenemos que hacer manifiesto al mundo que somos cristianos Que hay una esperanza a través de mi vida porque Cristo murió por mí ¿Cómo poder escondernos de un Creador que dio su vida por nosotros? Hoy está el mismo Mundo Buscando refugios Fuera y lejos de la presencia de Dios Hoy vemos personas escondiéndose Fuera de la presencia de Dios Lejos de la presencia del Espíritu Santo Cuando debería de ser al revés Cuando debería Y deberíamos de buscar cada día más la presencia Es que ahora te conozco Pero yo quiero más de ti Señor Porque tu palabra dice que tú tienes cosas Reservadas para nosotros Nunca podemos saciarnos. Siguiendo la escritura, nunca vamos a saciarnos porque siempre él dice que es como río de agua viva, verdad, viene sobre nuestra vida. No va a haber nunca, nunca vas a dejar de recibir buscando la presencia de Dios a través de su escritura, compartiendo con hermanos, haciendo su voluntad. A eso nos llamó el Señor. Sin embargo, dice que se escondieron de su presencia que este sea un día en el cual no tengas que esconderte de la presencia de Dios, sino manifestarte hacerle a Él participante de tu vida, hacerle a participante de tu historia diaria, de que Él sepa que cuenta contigo que no tenga que estar llamándonos preocupado ¿dónde estás tú? que no tenga que estar el Señor preocupándose de nosotros, sino nosotros estar totalmente al revés, preocupados no sólo por nuestra salvación sino buscar de su presencia por saber más de él por conocer querer conocer más señor necesito y reconozco que no soy nada sin ti quiero más de tu presencia en este tiempo señor y no tener y no tener en este tiempo que escondernos o buscar escondites lejanos de la presencia de dios porque el mejor refugio que tú pides encontrar hoy para no solo para tu vida sino para tu familia para tus hijos es el mejor refugio en la presencia de dios y en la presencia de dios dice que hay plenitud de gozo es la mejor presencia en la que te puedes esconder en los mejores brazos donde tú te puedes refugiar, es en la presencia del Espíritu Santo confesarle a Él los hombres no pueden, ni tienen la potestad de perdonar pecados, pero Dios sí tiene la potestad de perdonar tu pecado de escucharte, Señor vengo aquí delante de tu presencia, Señor abrázame, necesito necesito estar contigo necesito confesarte esto tengo esta inquietud, tengo esta otra Señor Pero muchas veces hacemos al revés. Huimos de la presencia de Dios como aquí en Génesis 3.7. El hombre y la mujer huyeron de la presencia de Dios, se escondieron. No te escondas hoy de la presencia de Dios. No te escondas de hacer la voluntad de Dios. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios tiene cosas importantes para ti. Y aún Dios nos da la oportunidad y nos viene a buscar. Y nos dice dónde estás tú. Qué lindo escuchar la voz de Dios. Miren qué, Padre qué preocupación en Dios les encomendó una cosa y le hicieron mal <ríe> y cuántas cosas hacemos mal a diario nosotros, ¿verdad? nos equivocábamos y nos equivocábamos y nos equivocábamos, sin embargo qué bueno que Dios, y Él nos dice, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? No, es que... pero nos pregunta se preocupamos nosotros Él viene él viene a darnos una oportunidad, diariamente ¿dónde estás tú? qué lindo que es Cuando Él diga, ¿dónde estás tú? Te pregunte, aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Dónde estás tú? Estoy aquí Señor, leyendo tu palabra ¿Dónde estás tú? Predicando Señor, estuve predicando ¿Dónde estás tú Señor? Haciendo tu voluntad Aquí estoy Señor, sufriendo por esta razón Pero Porque me sometí a tu voluntad Y estoy haciendo tu voluntad Queriendo que podamos tener una comunión diaria Con el Espíritu Santo Hay otro caso más que están seguidistas, una hoja más adelante, pero hay algo que de resaltar en este versículo. Esto está en Génesis 48 si lo quieren marcar, pero miren, algo muy lindo para resaltar. Caín se escondió del Creador por su pecado. La transgresión hace que el pecador sea parte de Dios. Hay solo una cosa que hace que tú te apartes de Dios, el pecado. Cuando pasan los límites, ya la presencia de Dios no puede estar sobre las vidas solamente la gracia de Dios el te espera pero ella no puede hacer nada por tu vida si eres tú el que decide alejarse otra historia más dice y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo le aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y Jehová dijo a Caín fíjese en la pregunta acá y marcala ¿Dónde está tu hermano? Una pregunta le hizo Dios. Solamente le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? la voz de... ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. El árbol que te mando que comas, no comas. Después se escondió. ¿Dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí, le dijo. ¿Por qué te escondiste? No fue sincero. Barajó toda una, una respuestita para intentar zafar. Puso que era la mujer, la mujer puso que era la serpiente. Ahora fíjense, en, los propios hijos de Adán y Eva, un poquito más adelante, sucede lo mismo. El corazón dice que se llenó de odio, ¿verdad? de caín Hicieron una ofrenda para Dios. Decidió matar a su hermano, Dios ya lo sabía, pero vino para que fuera honesto de íntegro, Dios ya sabía lo que había hecho, y Dios hoy mismo sabe lo que tú haces, lo que yo hago y viene Dios sobre nuestras vidas y qué lindo que hoy podamos ser sinceros con Dios ¿dónde estás tú? ¿qué hiciste? sí señor, la verdad que reconozco pero es, pareciese un imposible que el ser humano hoy diga no, reconozco mi falta reconozco esto miren aquí ¿qué? Jehová dijo acá ¿Dónde estás? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé No solo le respondió no sé Sino que como que le respondió con un tonito, ¿no? Se supone por lo que dice aquí, ¿no? Dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda mi hermano? le dijo, si Dios ya sabía lo que le había hecho Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Ahora pues maldito seas en la tierra abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, de tu mano la sangre de tu hermano cuando le abres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y escuchen esto, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo, he aquí me he echas soy de la tierra y de tu presencia me esconderé ¿quién se esconde de la presencia de Dios? yo no le dijo que se iba a alejar de él yo le pidió una una simple pregunta le hizo Dios viene con todo lo que termina y de tu presencia me esconderé y seré errante y seré, dice el mismo y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, después Dios le dice que no ¿verdad? más adelante pero cuántas cosas que a veces queremos hasta justificar entre nosotros mismos cuando ni siquiera tenemos argumento ahora fíjate delante de Dios cuánto diálogo yo sinceramente no sé hermano pero como no sé qué haría si se para ahora Dios y me dice que hiciste como le puedo te imaginás mentirle a Dios te imaginás querer zafar con, con Dios porque con el hombre vamos a zafar podemos zafar con el vecino podemos mentir podemos buscar justificar nuestras acciones de una u otra manera pero imaginate el creador Jesucristo en persona diciéndote ¿por qué hiciste esto? Yo, yo no lo hice señor no, ¿quién lo hizo? <risa> ni siquiera había otro al lado, estaba solo o sea, pero te das cuenta la dimensión, te das cuenta hasta dónde puede llegar nuestro corazón cuán engañoso es si debemos de guardarlo cada día cuánta preocupación y cuánta reflexión debemos de tomar en este día sobre nuestras acciones sobre nuestros hechos Porque hoy hay un tiempo de gracia derramada sobre esta tierra, pero no va a durar siempre. Hay una cosa que nosotros no sabemos. ¿Cuándo vamos a partir de esta tierra? Lo que sí sabemos es que cuando partamos de esta tierra, hay dos lugares en los cuales podemos estar. O ¿Nos vamos con Cristo, hermano? ¿O lo vamos sin Cristo? y cuando, si nos vamos con Cristo gloria a Dios por cada uno, verdad, de nosotros gloria a Dios porque lo vamos a alabar eternamente pero si no nos vamos con Cristo hermano nos va a haber vuelta atrás esto, diálogo que tuvo con Adán y Eva, este diálogo que tuvo con Caín no corre en el infierno no corre no hay vuelta atrás que te sea un día en el cual podamos reflexionar y que sea un día en el cual podamos decir Señor no hay mejor que tu refugio no hay mejor que estar debajo de tus pies aunque a veces sufra por tu causa aunque a veces me cueste someterme a tu voluntad no hay mejor Señor cosa que correr debajo de tus pies dice que cuando Caín mató a su hermano aquí claramente evadió la respuesta de su creador que solamente lo trataba de llevar a enfrentar su pecado solamente Dios hacía algo lo trataba de y quería hacer que entendiera ¿verdad? el grado y la condición en la cual estaba y de esta manera proceder a un arrepentimiento y al posterior perdón Señor me equivoqué pero siempre parece que el ser humano da una vuelta y da una vuelta y da una vuelta y aún a Dios le damos muchas veces vueltas aún el mismo Dios preguntándonos hoy ¿cómo está tu vida? ¿estás cuidando tu salvación? está buscando que le podemos hoy decir a Dios que sea un día en el cual realmente reflexionemos sobre cada uno de nosotros Señor, quiero estar firme en tus camino Señor, como decía este cántico Señor nadie me va a mover de la roca un pensamiento como le vino un hermano mató al otro porque no le agradó algo cuántas cosas hay hoy que no te agradan que nos lleguen a mayor esas cosas que no te agradan que no tengamos luego verdad que padecer por causa de las acciones que cometemos vienen consecuencias y esas consecuencias después tenemos que enfrentarlas. Pero le damos gracias a Dios que hoy estamos a tiempo de evitar consecuencias postreras, le damos gracias a Dios de que hoy podemos tomar la mejor decisión para nuestra vida que es buscar de la presencia de Dios, de que Dios cuando venga a confrontarme o a preguntarme sepa dónde voy a estar parado o parada, ¿Dónde estás? Aquí, sí, Señor, deme aquí Acá estoy firme, Señor Para hacer tu voluntad, acá estoy firme, Señor Para seguirte y para servirte Muchos hombres también buscaron esconderse de la presencia de Dios Porque hay dos cosas acá Dios viene primero a salvar Si hay una cosa segura, hermano hermana Si hay algo que está en la tapa del libro Y no hay mayor cosa de lo que yo te voy a decir ahora Una sola cosa vino a ser Dios al mundo, a salvarte Porque el mundo estaba condenado Dios no vino a traer prosperidades Dios no vino a traer grandes riquezas Dios no vino a traer soluciones mágicas sobre las familias Dios vino a salvar las almas Él murió por tu alma Él murió por tu alma y por mi alma si hay algo más grande que esto no existe Dios murió por tu alma hoy he estado pensando sobre algo que muchas personas dicen que está en Filipenses 4.13 muchos lo deben de conocer ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero hay muchas personas que dice todo lo pueden en Cristo y que hace lo pluraliza todo lo podés en Cristo ¿eh? hacelo, hace, declará, pisaca que todo lo pueden en Cristo y a veces hasta a las parejas le dicen todo lo pueden ustedes en Cristo y el versículo dice todo lo puedo, ¿en quién? en Cristo y en Cristo vas a poder muchas cosas cosas que en el mundo no podés pero en Cristo, pero es para tu vida equivale a salvación personal siempre y cuando estés en Cristo vas a poder, si no estás en Cristo ¿y para qué? te dice que te fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero si no estoy en Cristo no puede haber fortaleza en mi vida hubo otra historia también dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová ¿verdad? ¿cuánto conocen esta historia? y quiso también esconderse ¿cómo está tu vida hoy? si Dios te llama, no te escondas que sea el tiempo en el cual te levantes que sea el tiempo en el cual dejes que la mano de Dios te tome y te lleve y te guíe que podamos decirle hoy Señor, no hay argumento no tengo argumento, Señor, aquí estoy reconozco hoy tu palabra, Señor y quiero vivirla quiero, Señor, estar delante de tu presencia como dice el Salmo 139, 7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde podemos ir? Fuera de la presencia del Espíritu Santo. Salmo 139, 7 al 12, si quieres tomar nota. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? fíjate que esta gente, que hizo? La más fácil que pudieron y pensaron fue esconderse. Se escondieron, pero iban a estar toda la vida ahí atrás de los árboles. A veces no. No. A veces hacemos cada cosa ¿no? que nos provoca un poco de risa a nosotros mismos, ¿no? Por las cosas que hacemos realmente, ¿no? Le dijo que no tocara el fruto, se comieron el fruto seguida y así se escondieron. ¿Y cuánto iban a durar allí? Yo, la pregunta que me hago, ¿no? Porque estaban ellos nomás, estaban ellos y Dios. Pero vino el argumento, estaba Caín y Abel. Uno mató al otro y se fue, y no había nadie. Las cosas que a veces hacemos. ¿Dónde está tu hermano? Yo qué sé dónde está mi hermano ¿Cómo está tu vida? ¿Qué le vamos a decir? Y yo qué sé ese. No no te metas Pero hay personas que le dicen a Dios No te metas en mi vida ¿eh? Porque nosotros somos instrumentos Y cuando tú vas a llevar la palabra No vas por tu Por tu Pensamiento Vas por el pensamiento de Dios guiado Cuando Dios te manda un lugar y predica La palabra es la palabra de Dios Pero a mí me ha pasado que me han dicho No te metas en mi vida en mi, mi vida no, es, no es, acá no no no corre dios acá y no te parece esa respuesta como como como caí yo que sé, acaso sé yo dónde está mi, mi hermano soy yo yo lo estoy criando soy el padre acaso porque le contestó medio verdad como que medio irónico no yo le dijo la sangre de tu hermano clama de la tierra o sea le estaba diciendo estoy teniendo misericordia sé lo que hiciste quiero escuchar tu corazón, Señor, le erré, me arrepentí me arrepiento me equivoqué, reconozco van a venir las consecuencias, las acepto pero fíjate no querer aceptar la gracia de Dios no querer aceptar el perdón de Dios y todavía decidir, me voy lejos de tu presencia dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asiré a tu diestra, si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo que son las tinieblas que la luz Salmo 139.7 no hay lugar donde podemos escondernos de la presencia del Espíritu Santo no hay nada que podamos hacer que mejoremos ni que empeoremos lo que tenemos que hacer es buscar cada día de la presencia del Espíritu Santo aprender estos errores para no imitar estas cosas que lo único que hacen sobre nuestra vida van a traer dolor, nos van a alejar de la presencia de Dios hacemos que Dios nos esté buscando, preguntando ¿qué es lo que estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esto? qué lindo que en este tiempo podamos realmente reflexionar ¿dónde estás tú? aquí estoy Señor necesito más de tu presencia Señor no quiero cometer ese error Señor, quiero realmente ponerme Señor en tu brecha y necesito que tú me guíes en esta tarde necesito ser guiado por tu Espíritu Santo hay personas afuera que necesitan saber que hay una esperanza a pesar de los problemas con Cristo es diferente ¿dónde puedo huir de la presencia del Espíritu Santo? y en caso de huir y alejarme de la presencia del Espíritu Santo ¿cuál consejo voy a buscar? ¿qué consejo mejor que el de Dios no hay? por eso sea un, este un tiempo en el cual podamos buscar realmente de la presencia del Espíritu Santo dice que este, hubo otro hombre también Nicodemo se ocultó bajo la sombra del anonimato para no confesar a Jesús delante de los hombres cuántas cosas a veces hacemos verdad que estemos donde estemos que no nos sorprenda demostrar que somos cristianos que estemos donde estemos podemos profesar a través de nuestros hechos primero, que somos cristianos y que nada nos podrá hacer callar Juan 3 el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y si lo quieres anotar, mire qué tremendo había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo era importante este hombre ¿eh? un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche no podía ir de día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 ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Sabemos que es omnipotente Sabemos que él tiene la potestad de perdonar los pecados Pero cuántas veces buscamos, ¿verdad? En el último momento para ir Este hombre reconocía Pero también quería correr paralelo ¿Verdad? Quería tener los privilegios que tenía Y quería ser amigo de Dios Y lamentablemente las dos cosas No la podemos hacer Por eso dice Mateo en el capítulo 10, versículo 32 y 33 Cualquiera, pues que me confesare delante de los hombres Le confesaré yo delante de mi Padre que está en los cielos Y cualquiera que me negare delante de los hombres Le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos pero qué importante? Él sabía que era Jesús, pero con los suyos él lo dejó seguir a Jesús Hoy no, Señor, no puedo ahora no puedo hablar de tu palabra ahora Señor pero más tarde sí no puedo hablar en mi trabajo Señor porque quizás me traigo problemita esto soy un principal de la sinagoga se me puede complicar pero después Señor perdoname yo sabía que tenía que haber predicado pero no lo hice y el Señor también tiene respuestas para nosotros y a veces pueden ser duras pero acá dice no hay problema mi palabra dice cualquiera pues que me confesaré delante de los hombres yo también lo voy a confesar pero que me niegue yo lo voy a negar porque a veces podemos tener intimidad con Dios, pero no reflejamos afuera, no hacemos la voluntad de Dios. Por eso Dios también en su palabra, a veces es contundente también. Y a veces confesar a Cristo requiere un amor tan grande que hay que dejar a un lado detalles, diferencias, situaciones. Confesar a Cristo a veces... Nos requiere dejar cosas de nuestra vida. Y sacando, ¿verdad? Como decíamos hoy, de la mochilita cosas. Señor, esto no lo puedo llevar más. Señor, esto tampoco. Esto tampoco. Porque tú hoy me demandas, Señor amado. Y no quiero detenerme hoy, Señor. Quiero seguir caminando con un propósito. No me quiero esconder, Señor, tampoco tras una religión. No me quiero esconder, Señor, tras nada, Señor. Los velos se rasgaron, Señor. Hoy ya no hay que entrar a través de sacrificios Señor hoy tengo la entrada abierta como cualquiera de los que estamos aquí Señor delante de tu presencia, tú estás aquí en este mismo momento, delante de nosotros porque tú eres espíritu y tú eres verdad lo único que tú quieres de nosotros hoy nuestra integridad lo único que tú quieres es que te reconozcamos a ti como nuestro Señor y Salvador no solamente nuestro Salvador no solamente el manotazo a última hora Si no, Señor, sé el Señor de mi vida en este día. Sé el Señor y mi Salvador, pero mi Señor, o sobre todo. Que donde yo vaya, Señor, te represente en este tiempo de tantas dificultades. Que donde vaya pueda llevar, Señor, una palabra. Confesar a Cristo requiere de un amor mucho más grande. Y tenemos que definirnos por cosas. Y sacar cosas de nuestra vida que no están edificando reemplazarlas por la palabra de Dios reemplazarlas por la verdadera palabra actitudes que Cristo tenía las cuales debemos de imitar actitudes de los apóstoles que tenía las cuales debemos de imitar a pesar de que a muchos no les pueda gustar yo prefiero que el Señor me confiese delante de mi Dios a que me niegue cada vez que tú predicas la palabra cada vez que tú hablas de la verdad de este misterio revelado el Señor te reconoce Pero cada vez que tú no predicas la palabra, cada vez que tú no hablas la palabra tal cual está escrita, tampoco te reconoce delante de Dios. Que sea un tiempo en el cual Él nos pueda reconocer. Amén. Gloria a Dios. Que hoy sea un tiempo en el cual podamos decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Padre, yo en este tiempo te pido que venga sobre mi vida, Señor que me des una oportunidad señor en este día de poder revertir si es que hay situaciones que me he desviado señor si me he escondido señor que en este tiempo en este día venga señor con perdón sobre mi vida que tu sangre preciosa señor me limpie me lave en esta tarde señor que no tenga la necesidad señor de andar escondiéndome de tu presencia que no tenga la necesidad señor en este día de poder señor esconderme tras los árboles señor que cuando tú me digas Señor ¿dónde estás? aquí estoy Señor ¿y qué has hecho? sea íntegro Señor íntegro delante de tu presencia Señor no quiero ser como mi codemo, Señor que se ocultó Señor no quiero ser ese tipo de persona Señor que te confiesan Señor de noche lo oculto Señor y que de día pasas desapercibido Señor reprendo, rechazo ese espíritu de mi vida Señor lo arranco, lo arranco ese pensamiento Señor y si en algún momento te falle te pido perdón porque tú estás conmigo Señor tú eres un Dios de misericordia tú eres un Dios que realmente perdona, tú eres un Dios que realmente limpia, tú eres un Dios que realmente abrazas que ya no sea el tiempo Señor en el, en el cual esté escondido en las cuevas Señor, como estos hombres que este sea el tiempo Señor en el cual te confiese abiertamente tu palabra dice en Apocalipsis hay 12 visión de abadías jehová el Señor ha dicho así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 En tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No hay lugar donde podamos escondernos, no hay lugar, no hay nada que podamos hacer que podamos evitar la presencia del Espíritu Santo. Marcos 15, 42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 que vieron los milagros o los 11 va porque después echaron suerte también que va vale ni hablar eso lo dejamos para otro tema sabe cuál es la cuestión de esto que este hombre tomó valor en ese día el cuerpo de jesús allí estaba verdad el cuerpo físico pero estaban todos escondidos hermano. seguían escondidos seguían en los árboles nadie se nadie sacaba la cabecita para afuera nadie se la jugaba sin embargo este hombre fue dice y aquí está marcos 15 no después de estas cosas, José de Arimatea el cual era discípulo de Jesús más secreto por medio de los judíos fue y rompió y dijo yo quiero el cuerpo al maestro yo quiero el cuerpo, yo no voy a esperar yo no sé, nadie sale, no pasa nada nadie se mueve ¿qué va a suceder aquí? y a veces parece que ese pasivismo, verdad, llega hoy no pasa nada, el mundo se destruye las familias se destruyen, pero que vaya otro, yo no me meto no sea cosa que me traiga problemas voy a ir de noche por las dudas que me vea alguien y mañana tenga problemas que sea un día hermano en el cual podamos realmente reflexionar sobre cada uno de nosotros que no tengamos vergüenza que no tengamos miedo que no tengamos nada porque ocultarnos que cuando el Señor me llame esté dispuesto y dispuesta para hacer su voluntad que no tenga que esperar que no tenga que esperar que le pase a otro voy a esperar a ver qué pasa no va a pasar nada porque Dios está esperando por ti quizás un milagro menos se haga en el mundo porque Dios depositó la confianza en ti y te dijo, ¿dónde estás tú? Dios las cosas las sabe que en este tiempo seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo Señor No quiero esconderme de tu presencia, voy a caminar delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que tu presencia se manifieste en mí. Que donde camine, Señor, tu presencia sucedan cosas, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Los mismos muertos, Señor, hoy pueden resucitar si yo hago, Señor, tu voluntad. Yo puedo entrar en los hogares y puede, Señor, suceder milagros y tú lo así lo dispones, Señor. Pero hay una cosa, Señor, que tengo que ser obediente, porque en la obediencia está la bendición. yo no busca grandes hombres y grandes mujeres para hacer milagro busca corazones íntegros. Dios en este tiempo está buscando verdaderos adoradores, simplemente que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad es como este pasaje de Nicodemo si tengo que ir, tengo que ir y si tengo que ir a hablar con el presidente allí voy a ir Señor no quites de mí tu santo espíritu y si tengo que ir a hablar con los gobernadores allí le hablaré de tu presencia Señor no me callaré porque tú no callas Señor amado pero yo quiero hoy Señor que tú me reconozcas como un hijo yo quiero que mi nombre de hoy está anotado en el libro de la vida Señor yo quiero que hoy Señor amado me uses Quiero que hoy, Señor amado, puedas realmente venir sobre mi vida en esta tarde y llenarme de tu presencia. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, a ti. Padre, si te hemos fallado, Señor, en estos tiempos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Padre, no queremos más, Señor, estar ocultándonos de tu presencia. No queremos andar corriendo, Señor, y no queremos, Señor, argumentarnos más ya, Señor amado simplemente Señor somos humanos fallamos tú vienes a limpiarnos Señor Padre reconocemos en esta hora Señor que somos como dice tu palabra Señor por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios hoy Señor somos conscientes Señor del bien y del mal hoy somos conscientes de la salvación cada uno de los que estamos aquí Señor deberemos de dar cuenta por sí mismo Señor Padre, yo te pido perdón por mis pecados, Señor Por mis maldades, Señor Te pido perdón si he cometido errores, Señor Te pido perdón si me he escondido hoy, Señor Porque esto es personal, Señor Padre, yo no quiero No quiero, Señor Que me encuentre, Señor Escondido, Señor Padre, te pido perdón en este día, Señor Te pido perdón por mis ofensas, Señor Te pido perdón por mis malas actitudes Te pido perdón, Señor, si he Ofendido, Señor te pido perdón si no he sido una carta leída, Señor, ante otros te pido que me perdones, Señor límpiame de mis iniquidades, Señor, reconozco reconozco, Señor, que soy un pecador, que soy débil, reconozco Señor, que necesito en este día que me limpies límpiame con tu sangre preciosa, solamente me puedo justificar, Señor, delante de ti, y te doy gracias porque preparaste este día para que puedas reconocer, Señor que si tú no me limpias si tú no me justificas nadie me puede justificar Señor y que no quiero tener un argumento más en mi vida Señor hacia ti aquí estoy Señor reconociendo mi falta Señor aquí estoy reconociendo mis faltantes mis carencias, aquí estoy reconociendo mis debilidades Señor pero te amo y quiero servirte te pido perdón Señor te pido perdón si he descuidado Señor te pido perdón si he descuidado áreas de mi vida Señor, relaciones Señor contigo Padre pero que en este día Señor las retomo Señor, porque tu pecado Señor, porque mis pecados tú los perdonas tú los limpias, tú los lavas Señor abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo tienes el mejor abogado a tu favor que intercede a la diestra de Dios y cuando él dice Padre perdónalo porque ha confesado, y confesados vuestras ofensas, dice y los perdonará confesaos vuestros pecados a ¡ah, Dios por eso aquí estamos, Señor delante de tu presencia y que nuestros condites, Señor que nuestros condites no sean abajo de los árboles, Señor y que aun cuando tú vengas a reprendernos o a exhortarnos, Señor no te contestemos como caí, Señor si no tengamos, Señor la capacidad, tengamos la integridad de reconocer que fallamos Y que nos equivocamos Señor Padre límpiame en esta tarde Lléname de tu presencia Espíritu Santo Quiero Señor que en este día Padre Irme con la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Y solo hay un lugar de refugio Señor Y es en tu presencia Solamente me puedo levantar Señor Si tú, si tú tomas mi mano Señor Solamente puedo caminar si tú caminas conmigo Señor Llévame a lugares Señor muéstrame y guíame en este tiempo, Espíritu Santo Padre, fortalece las manos del débil, Señor del abatido, del angustiado en este tiempo Señor, rompe las cadenas, Señor rompe toda cadena, Señor en este tiempo, Espíritu Santo que nos podamos, Señor determinar, Señor como nuestro hermano Job, Señor a pesar de todo lo que él vivió, Señor él dijo, determinarás una cosa y esta te será firme No permitas que este año pase como un año más sobre tu vida. No permitas que este año sea un año en el cual simplemente sea un cúmulo de malas acciones de las cuales debemos hacernos cargo, sino que este año termine en bendición. Señor, este año, el poco tiempo que queda, Señor, quiero hacerlo de otra manera. Padre, me determino en este tiempo, me paro firme, Señor amado. Voy a caminar en el día contigo, Señor. Si tengo que ocupar los últimos lugares, Señor, no me voy a preocupar por los lugares como Nicodemos, Señor. No me voy a preocupar, Señor, de los galardones, Señor, del hombre, Señor. Me voy a preocupar, Señor, por mi salvación, Señor. Me voy a preocupar por ser obediente a tu palabra. Me voy a preocupar, Señor, de hacer tu voluntad en este tiempo. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo, porque sé que solamente la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el, el libro de Filipeses 4, Señor, está cuando me someto a tu voluntad la paz que sobrepasa todo entendimiento y dice que tú guardarás mi mente y mi corazón de todo pensamiento pero solamente puede Señor ser guardado Señor mis pensamientos cuando yo los deposito en ti y ahí sí Señor se hace vivo ese versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fortalece mi mente fortalece las mentes en este tiempo Señor mentes de Cristo en este tiempo Señor mentes que adoren Señor, mentes que no se dobleguen Señor mentes que se sometan solamente a ti Señor mentes dispuestas Señor a declarar y a provocar Señor cosas grandes Señor en este mundo como la salvación del alma mentes que puedan provocar Señor fiesta en los cielos cuando los pecadores se arrepienten vemos hoy día como los jóvenes se destruyen Señor y tú estás preguntando ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ¿a qué estoy Señor? ¿dispuesto? a escuchar de tu palabra Señor te damos gracias en este día Señor te damos gracias Señor ah, gracias Jesús solamente a tus pies hay paz Señor no hay otro lugar Señor